Hola, buenas tardes, espero te encuentres bien. Bueno, pues, en la, acti la actividad de esta semana tuvo principalmente dos propósitos. Por un lado, era contextualizar el tema, los temas de esta asignatura. Esto se hizo mediante un ensayo donde ustedes deberían de ir escribiendo las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales en diferentes ámbitos de la ingeniería. Por ejemplo, al hacer este trabajo seguramente notaste que nosotros podemos modelar diferentes fenómenos a través de ecuaciones diferenciales, principalmente aquellas, aquellos fenómenos en los cuales se implican cambios, cambios respecto del tiempo. Por otro lado, también este trabajo nos pudo servir como, una, como un repaso para el examen. Esto ya que se les asignaron diferentes ecuaciones diferenciales que corresponden acá a diferentes tipos, de los cuales ya los hemos visto prácticamente todos. Bueno, dentro de estos temas que, que estuvimos viendo se encuentran las ecuaciones diferenciales, no sé, las lineales, las homogéneas, las que se pueden hacer por simple separación de variables o incluso utilizando métodos más potentes, tales como son las transformadas de Laplace. Por otro lado, y como última actividad de este entregable, ustedes entregaron algunos problemas que tienen que ver con las series de con las series de Fourier. Esos, este tipo de series de Fourier nos sirven para realizar desarrollos periódicos de funciones y con estos mismos poder resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales. En particular, algunas ecuaciones diferenciales en ordinarias y parciales se van a poder resolver a través de este tipo de métodos. En general, tu trabajo es correcto. Solo considera que para la parte de las... Para la parte del, de los procedimientos tales como integrales, derivadas o simplificaciones, vas a poder utilizar algún tipo de software en el test, ya que tendrá un tiempo limitado. Bueno pues, saludos y quedo atento ante cualquier duda o comentario. Hasta pronto.